Tele Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 24 de grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy lunes 14 de junio. Iniciamos una semana clave. Para el control de la pandemia, hoy comienzan a vacunar a los mayores de 40 años y se pondrá la segunda dosis de AstraZeneca a los trabajadores esenciales que la hayan escogido y a los mayores de 60 años que recibieron hace un mes el primer pinchazo. La tasa de incidencia en elche sigue siendo baja, de 41 casos por cada 100.000 habitantes, según la actualización del pasado viernes, y el alcalde Carlos González ayer domingo valoró de forma muy positiva el ritmo de este proceso de vacunación, pero volvió a reclamar a todos ustedes que cumplan con las medidas para evitar contagios. Estas fueron sus declaraciones. En efecto, el ritmo de vacunación, afortunadamente está marchando bien. En esta última semana se han administrado, por ejemplo, más de 15.900 nuevas vacunas en IFA, lo que nos da dos datos positivos. Uno, que en total son aproximadamente 142.000 las dosis ya administradas y otro, que más de 57.000 ilicitanos e ilicitanas tienen ya la pauta completa. Al mismo tiempo, a lo largo de esta semana vamos a superar las 160.000 vacunas administradas, datos que en su conjunto son esperanzadores porque nos permiten seguir avanzando hacia el objetivo de vacunación del 70% de la población al tiempo que suponen expectativas positivas desde el punto de vista sanitario y también económico de cara a la temporada estival. Aún así, considero que no podemos bajar la guardia, que hay que seguir, que tenemos que seguir siendo cautos porque el virus continúa estando ahí y tenemos que adoptar todas aquellas medidas de prevención y precaución que sirven para frenar los contagios. Pues hoy en nuestro programa vamos a entrevistar en unos minutos al presidente de la Asociación Valenciana de Enfermos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica con motivo de las actividades solidarias que se han organizado este año para celebrar el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa que sigue sin tener cura. ...ni tratamiento que frene su progresión. También contaremos a las nueve y media... ...con nuestro colaborador mensual Nacho Redondo... ...miembro de la Asociación Nacional de Guerreristas, ...que vuelve al programa para ofrecernos una nueva ruta... ...para los amantes del senderismo y la cultura. También se trata de la Ruta Valenciana de los Monasterios... ...una de las más atractivas para el turismo... ...por su paisaje e historia. A las 10 de la mañana la tertulia deportiva vendrá con Paco Gómez y José Antonio González y en esta ocasión estará dedicada a Nino por haber colgado sus botas y con ello haber finalizado su carrera como jugador dejando tras de sí un número de victorias y goles que serán muy difíciles de superar y acabaremos el programa hablando de la situación de las residencias de las personas mayores y de las carencias que sufren. Sin olvidar la ronda de noticias donde daremos cuenta de las previsiones informativas ...de este lunes y de la página de sucesos... ...donde se recoge la detención de dos hombres... ...de 24 y 34 años de edad, de nacionalidad española... ...por haber agredido a un joven discapacitado... ...para robarle el móvil en Elche... ...provocándole lesiones leves con una navaja. Y para comenzar el programa de hoy... ...lo hacemos pues con la música de un gran director de cine... ...Luis García Berlanga, que en el centenario de su nacimiento... Recibió este pasado fin de semana en el Palau de la Generalitat un homenaje, otro más en su año de Berlanga, donde se puso de manifiesto la genialidad de este cineasta que retrató como nadie en todas sus historias llevadas al cine a la sociedad española de este último siglo. En aan de niën van die taal nog steeds aan de koleraan, die torst al aire, die dan errak en regelen aire. Amerikanen, het kiel, die balken aan het kiel, die trekken aan het kiel, die trekken y hablamos de otro aniversario porque se cumplen 40 años de una canción ya que recordamos mucho y que viene muy bien ahora para este día de lunes Bye.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 Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 10 de la mañana y antes de la, siguiente, de la primera entrevista programada para el día de hoy, vamos con más música con ese, esa canción de Diego Torres, Color Esperanza, que en 2020, en año de pandemia, la escogieron un grupo de grandes artistas para versionarla de esta forma. Que dat En tus ojos kan solo mirar, que je cansada de andar y je kan en dat en dat en dat en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 En hierbij noem ik jullie apen, is het mente. Y abrazo toda mi gente. Me, me nunca Mejor a dejar de mensen. Mejor Kan je het niet meer laten? Het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 Cuando son las nueve y cuarto de la mañana vienen con su música Luis Eduardo Aute y Ana Belén. Decir esperas un crimen. Decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve las cicatrices por la más inmutable razón. Vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y sudor. que no, que el pensamiento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 que le mueves el miedo de que se sepa quien cajó la ciencia es una estrategia es una forma de atar la verdad que es algo más que materia pues el misterio se oculta detrás No. Que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estrada Siempre de paso te paso le paso De paso, de paso. De paso. Hay demasiados profetas Profesionales de la libertad Que hacen del aire bandera Pretexto inútil a respirar en una noche infinita me va me siento eternata un donde olvidamos que el día solo es un punto un punto, un punto de que luz que no que no Pensamiento no puede tomar a cinco. Que El pensamiento es estar. Siempre de paso, de paso, de paso, de paso. De paso. De paso. que no, no, que el pensamiento no Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso de paso, de paso. De paso. De paso.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 Elche, Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La gloria con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 24 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas y lo hacemos con uno de nuestros colaboradores mensuales, él es Nacho Redondo, a quien damos la bienvenida, Nacho. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy eh, tengo ilusión porque comenzamos ruta, terminamos eh, el pasado mes con Rosa Lucas aquí, eh, la ruta interior por eh, Costa Blanca, Costa una Blanca. ruta que nos ha llevado meses describirla de o sea... porque es muy eh, densa y rica en paisaje y también por, sí, en, en, patrimonio sí, en patrimonio histórico. Claro. Pero es que la ruta de hoy, que es mucho más pequeña, no sé, la ruta que me traes aquí que me has dicho que es una ruta de monasterios sí. en, en Valencia, en la provincia de Valencia, es mucho más corta que la ruta del, del interior de Costa Blanca, pero no por ello más intensa, porque sí. estamos hablando de, lo, de, de ejes que fueron eh, pues, eh, principales en épocas pasadas, estamos hablando de las vidas, de los prioratos, de los monasterios, que incluso uno de ellos es hasta o fue universidad. Sí, efectivamente. Y luego, eh, no, eh, o sea, además del tema cultural, donde visitaremos, donde visitaremos cinco monasterios o conventos, luego también hay que destacar eh, que es una zona, es una de las zonas de la comunidad valenciana donde más llueve. Entonces la vegetación también es, también es muy densa, eh, no solo está el tema de los monasterios, sino ahora tocaremos porque oh. es una de las últimas zonas donde, donde hubo moriscos, entonces, bueno, también el tema de castillos... Eh, también, es, también es muy rico, ¿no? Eh, bueno, uno, uno de los indicadores de la ruta que, que nos vas a, a, a comenzar a hablar, de la que nos vas a comenzar a hablar, uno de los indicadores de la calidad de esa ruta y del paisaje es precisamente que fueron lugares seleccionados por antiguos monjes de distintas órdenes religiosas para llevar una vida contemplativa y espiritual, con lo que supongo que eligieron las mejores zonas o los mejores valles de la provincia de Valencia. Efectivamente, sí, sí, sí. Y no, no solo eso, sino es que en, en muchas ocasiones el enclave era tan, tan especial que que se expulsaba a, a ah, los habitantes de, de la zona para poder instalarse allí. Vale, pues eh, es historia viva y esto lo podemos disfrutar a muy cerquita, a escasos kilómetros de la provincia de Alicante, porque estamos hablando de una ruta, ¿dónde comienza y cuál es? Para pues, poder, eh, bueno, en tu página web está en la... En senderosr.es. sí. La, la ruta es el GR236, eh, ruta de los monasterios, y comienza en Gandía. ¿Y acaba? Y, y acaba en Alcira. Gandía y Alcira, y esta es una ruta de cuántos kilómetros? Son 82, uh -huh. pero también eh, hay, un, eh, hay un tramo que se, puede, que se puede quitar, se puede obviar, y entonces bajaría a 60 kilómetros, pero el, el monasterio, el, el convento, el Corpus Christi de Yuchen no lo visitas. Pues hay que visitarlo, sí, porque, hay que visitar todos los monasterios. Sí, porque no solo, no solo el monasterio, sino la localidad de Yuchend es una localidad con mucha, con mucha historia y entonces pues yo creo que dejarla fuera, yo de hecho el tramo, el tramo este no lo he hecho, yo hice directamente el largo, el de, el de 80 kilómetros, porque claro, dejar esa localidad fuera es un poco... Pues, es un poco extraño. Pues hablemos de esa ruta, 82 kilómetros, no deberíamos amputar ningún monasterio de esa ruta. ¿y cómo, ¿Y cómo debemos hacerla? ¿O cómo se puede hacer? ¿En coche, a pie, en bicicleta? ¿Cómo se puede recorrer los 82 kilómetros visitando todos los monasterios? Bueno, por supuesto se puede hacer en coche yendo directamente, yendo directamente a, los, a, a ver los monasterios o las localidades, etc. ¿no? Eh, como no hay que hacerlas, como la hice yo. Vamos a ver, vamos es? a ver qué hice. Claro, usted. yo por, por tratar de tener la página lo más actualizada Ajá. posible, puesto que yo me encargo de la zona de la Comunidad Valenciana y de bueno y de y de comunidades limítrofes, eh, yo la hice rápido para ver el estado de conservación de la señalización eh, del, y del sendero en sí, ¿no? Ajá. Pero, o sea, es un error. Es un bueno, es una el... ruta, es una ruta que no hay que hacer como hice yo en dos días, sino que. ¿Cuántos días? Pues eh, como mínimo cuatro. ¿Cuatro días? ¿Y dónde, dónde podemos hospedarnos? Eh, pa vas, pasando, vas pasando por localidades o incluso en los propios monasterios, que alguno, que que alguno, ¿Alguno ya Venga, no es monasterio, vale. sino es hotel, vale, pues, eh, eh, puedes, qué puedes encontrar, encontrar alojamiento. Y luego también, eh, si tienes precaución, parece que estoy haciendo publicidad, pero no es... No es la idea. Información. <ríe> Parece que eh, utilizando taxis de pueblos Ajá. que no tengan gran tamaño, el, el importe es más, es, más, es más económico. O sea, no es... Pero es necesario los taxis? ¿Son necesarios cuando terminan Hombre, la ruta? Hombre, si, si te quedas en medio, si estás muy cansado o cualquier cosa, eh, puedes llamar a... Nosotros sí que lo hacemos, sí que lo hacemos alguna vez. Sí. O en muchos senderos que terminan en medio de ninguna parte. Como, como uno que hablamos, que subíamos al Caroch, ahí tenían que venir a buscarte no un taxi, sino un familiar, porque termina en medio de ninguna parte. Madre mía. O, no, o vale. llegas a un pueblo que es tan pequeño que a lo mejor pasa un autobús a la semana, yeah. ¿vale? Entonces, eh, todas esas cosas... Ya ves, que... ves la España vaciada también, Exacto, ¿no? Oye, claro, sin, claro. sin transporte y sin servicios públicos básicos sí, en absoluto. Y sin cajeros, y sí. cómo pagas el taxi, yeah. sí. y todas son cosas que lo que digo siempre, es que... estudia el sendero bien, dedícale un rato uh -huh. antes de, de antes meterte de... en faena. Vale, eh, eh, qué bonito. Entonces estamos hablando de esa ruta de 82 kilómetros que se puede hacer en cuatro días, bien del todo, se puede, nos podemos hospedar y salimos de Gandía. Salimos de Gandía. Eh, y como tú lo has hecho deprisa y corriendo por aquello de, eh, sí, de actualizar pues, la página. Actualizar y sobre todo evaluar en qué condiciones se encuentra, la pregunta está, ¿cómo se encuentra esta ruta? Sí, que me la has traído hoy aquí. Sí, la ruta al principio eh, hasta llegar hasta llegar a lo que sería eh, la primera, el final de la primera etapa, eh, se encuentra, se encuentra bast muy mal señalizada. Iba a decir oh. bastante, no, no vamos a quitarle hierro al asunto. Muy, muy mal. mal señalizada. Eso sí, significa sí, sí. que hay que llevar el GPS y no hay. hacer caso de las señalizaciones. Porque no, no... no, no, ya no es no hacer es que no caso existe. de las señalizaciones, es que no hay. No hay no o a lo mejor no. te encuentras alguna... Una cosa que me chocó mucho es que en, en, toda, en todo lo que sería la primera etapa eh, no había apenas y de repente en un punto en la carretera tres seguidas en menos de 100 metros o sea es, no sé, es, un ridículo, poco... claro. sí. es es un poco abandonado como muchas como como han estado abandonados durante muchos siglos los monasterios. Sí. ¿Qué va? Venga, pues Nacho, vamos, vamos a empezar por Gandía. Vale, empe Primer monasterio que No, pero un momento, un momento, no, un momento no. porque, ¿Cómo empezamos? Hace, sí, porque es, digamos así, entre comillas, un pequeño, un pequeño camino de Santiago. Porque ah. si, en, si en Gandía, en la oficina de turismo, puedes pedir una credencial donde te van a ir sellando si haces andando todos lo, toda la ruta, ¿no? Cuando pares en, un, en cada monasterio te lo, van a ir, te lo van a ir sellando. ¿Eso significa que en esos monasterios todavía algunos tienen eh, actividad de culto religioso o, eh, o han desaparecido? Uno. Uno de ellos. uno de Las tendrá... iglesias, claro, los monasterios tendrán iglesias, capillas... Eh, bueno, sí, el que es un hotel, no. Ya, lógico, porque <risa> está en manos privadas, pero los sí, que sí, son sí. de propiedad pública... Eh, bueno. Eh, no, no. Hay, solo hay solo hay uno, porque luego uno. Hay, hay otros que están desacralizados, ya. O sea, que lo gestiona eh, la Consellería de Cultura y entonces es visitable, pero no, hay actividad, no hay, eh, no, actividad, no hay actividad de culto. Y en el hecho de que haya un carnet credencial como el Camino de Santiago, ¿eso significa que en algún momento hubo reliquias o, o fue ruta de peregrinaje? Sí, bueno, eh, hay, hay en uno de ellos. Eh, está enterrada la familia de Ausias March. Ah, claro, ¿Vale? Entonces, el poeta. Sí, bueno, no es, no es una valenciano. reliquia de un santo o de una santa, pero. Fíjate, o sea, no. está, estamos hablando también de ruta literaria. De ruta literaria, es, eh, parte, gran parte del camino es, es camino real, el que utilizaban los reyes para desplazarse, en este caso, de Sátiva a Gandía. Vale. No era un camino de Ajá. pastores o no, Mira. era un camino que tenía que tener sus postas para que. Para poder cambiar de, de monturas, eh, para que los caballos descansaran, con unas posadas reales. Bueno, en este caso eran los monasterios donde el monarca podía parar a descansar. En fin, Y, o sea, y que lo hizo. Hubo monarcas hizo. españoles que pararon a, a descansar en los monasterios. Bien, pues Nacho, estoy intentando que comience ya la ruta. Porque me encanta, venga, ¿dónde? Vale. Eh, vamos Empezamos, a la oficina de vamos turismo. Vamos a la oficina de turismo de a Gandía. Por, a por el carnet de sí. peregrino. Al, justo, a por el carnet del, del sendero. Entonces, nada, comenzamos en Gandía. Eh, aquí, como no lleves, como no lleves mapa, o como no lo lleves grabado en el teléfono o en algún sistema de posicionamiento global. Se pierde. Dejar, un... no, ni lo intentes. Vale, ¿Vale? vale. <ríe> entonces bueno. Primer consejo. Primer consejo, sí, sí. Eh, Salimos de la oficina de, de turismo de Gandía y a, a, al lado del río Serpis, uh -huh. que nace, nace en Alcoy, uh -huh. que ya pasamos por allí, sí, no sé si el lo recuerdas. Sí, claro. Sí. Entonces, eh, bueno, empezamos por allí, vamos siguiéndolo. Vamos pasando. Vamos siempre en este. En este primer tramo vamos siempre por aceras. Eh, carretera, hay cemento hay cemento el hay cemento hay cemento. cemento cuestión que hay que tener en cuenta también por el tema de los Descalcado. pies y no botas de montaña porque si tienes los pies delicados puedes terminar tú también he hecho, hecho polvo, ¿no? Pero el hecho de que haya cemento y sea la primera parte de ruta de cemento, eso no, no desdice ¿no? del paisaje que vamos a encontrar, porque si estamos eh, andando eh, al lado de un río Serpis, del río Serpis... Sí, pero está muy, está muy antropizado el río ah, eh, y no... No es bonita la, la, primera parte? la primera parte. La primera parte no es muy... Es, es población tras población y van utilizando las vías de comunicación asfaltadas de un de una localidad a otra para ir uh -huh. para ir avanzando entonces pero, pero es necesaria si queremos completar en la guía de peregrino sí claro claro claro claro porque si no ya sería tú con un mapa ponerte a tratar de enlazar de enlazar caminos uh -huh. para para poder para poder ir avanzando entonces creo que lo más lo más adecuado es es eh, utilizar lo que bueno lo que supuestamente ya hay hecho para para poder para poder avanzar bien pues eh, continuamos eh, esa ruta de cemento por el río Serpis salimos de Gandía y nos dirigimos nos dirigimos el primer, eh, llegamos al, al Real de Gandía ahí eh, ahí hay hay un azud que es, es chulo es es un área es un área que podemos visitar y donde descansar porque ahí ya salimos un poco ahí ya salimos un poco del asfalto ¿Vale? Entonces, bueno, eh, también visitamos el, el monasterio San Lloroni de Cotalba, que es el primer monasterio, el primer monasterio de la ruta que se encuentra en Alfahuir. Y eh, el, el único donde aún se hacen actos donde aún se hacen actos religiosos. Es un monasterio eh, del 1375, pero asentamientos allí había desde, desde, época, de los, desde época de los romanos. Luego, eh, bueno fue evolucionando eh, hasta llegar a la época a la época de los moriscos, que es lo que te he comentado al principio de que se les expulsó, se les expulsó de allí porque era no, un era un enclave, era un enclave Maravilloso. especial, sí. Y bueno, pues se les se les expulsó de se les expulsó de allí y se y se y se instaló el monasterio eh, es, estás hablándome del del monasterio de, de San Jerónimo de Cotalba en, Cotalva, en, en Sí. qué bonito el nombre qué bonitos los nombres eh, de San Jerónimo eso significa un monasterio dedicado a San Jerónimo sí sí sí sí sí este monasterio mmm, a ver yo recomiendo yo recomiendo que la gente que la gente si quiere hacer la ruta o si no quiere hacer la ruta eh, o solo ir a visitarlo eh, tiene una página tiene una página web eh, muy chula, en eh, cotalba.es, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque tiene, pues, tiene la historia muy bien descrita, casi, bueno, casi año por año no, pero a lo mejor cada década, donde te cuentan que cuestiones como que, por ejemplo... En, en, una, en una incursión que hicieron eh, los piratas berberiscos, uh -huh. raptaron a todos los, a todos los eh, monjes del, del monasterio. <risa> del monasterio. Claro. Suel, solía pasar, ¿eh? Sí, pero choca, porque eh, los, los piratas berberiscos eh, no solían entrar tanto tierra adentro, ¿me entiendes? Se quedaban más, hacían sus ataques en pueblos, en pueblos pero, de la ¿no costa. Pero no eran tontos, sabían que había tesoros y reliquias y sabían que los monjes eran bueno raptaban a todo tipo de personas claro. porque les eran muy rentables las coronas los monarcas pagaban efectivamente el por efectivamente los fue secuestros. lo que pasó efectivamente eh. fue lo que pasó que el y rey y los monjes eran muy cotizados claro que el rey pagó que el rey pagó la, la liberación la liberación de ellos por eso por eso eh, te pregunto tú has visto San Geronimo? porque yo no lo he visto no lo he visitado pero quiero visitarlo yo por he... eso te pregunto es en esos monarcas monasterios también se tenían que construir torres de defensa para precisamente protegerse de los ataques berberiscos Sí, claro, sí, sí, sí, el monasterio aunque está... La eh, torre del homenaje en, entre, como... entre comillas delicado de salud y, mm -hmm. que, y se han hecho muchas, muchas modificaciones, entonces encuentras ahí un montón de estilos de estilos diferentes, claro. ¿no? Pero aún, aún quedan aún quedan algunas algunas cosas de de aquella época, algunos restos de de aquella época. Eh, sí sí que tiene sí que tiene una por ejemplo una un muro eh, un muro alto que servía claro. de de, de muralla, defensa. Va, de defensa claro. Es en, en el siglo XV luego los berberiscos ya no hubo incursiones de piratas y supongo que ese El San Jerónimo de Cotalba es famoso porque una de las familias protectoras fueron los, Borgia, los Borja. Claro, de ahí... Eh, el... que, que hubo un papa en esa familia. La, con lo, sí, sí, la no, no, no, no, y, y, y, y fue la, bueno, no sé si se llamaba, fue el abad de ese, de ese monasterio. Claro, algún Borja que otro estaría trabajando... Alejandro, creo que fue Alejandro IV... El Papa, el Papa Alej Alejandro IV fue abad de ese monasterio, porque era de la familia, familia claro, Borja. Claro, imagínate las ampliaciones que hubo durante la etapa de los Borgia. Y no solo están los Borgia, sino que tú lo has comentado, Ausias Mar, el padre, sí, familia, el poeta... la familia, claro, la familia escritor, está enterrada... Era allí. arquitecto, dicen dicen que pudo haberlo eh, <ríe> construido, también en, en la etapa del de, siglo de oro de las letras valencianas, Pues Auxia Smart estuvo, está enterrado ahí. No, Ausiàs Smart no. No, está, no, no. Auxia los... está enterrado en Valencia. Vale. Allí lo que está enterrada es la familia. La familia de Ausiàs Smart. La familia de Ausiàs Smart, sí. Pues Ausiàs Smart estaba emparentado con Joan Otmar también con otro gran escritor sí, valenciano, sí, claro, por porque estaba, eran cuñados, con lo que la, la mujer de Joanot Martorey supongo que también estará enterrada allí. Bueno, ahí me, ahí seguro, no seguro. No. Por eso eh, en ese monasterio de San Gerón de Cotalba es muy famoso. Pues es, eh... No solo por los Borja, sus protectores, sino también por quienes están enterrados todavía y por la riqueza arquitectónica de algunos de sus elementos, porque tú lo has dicho, hay estilos góticos, renacentistas, mudéjar, bueno, es que está todo, todo eh, mezclado. Sí, tam hay, hay por también... Por la evolución propia. Claro, hay también, una pequeña, hay también una pequeña pega, que es que desde la guerra civil española claro. está, en, en, está en, casi en restauración constante. Vale. Entonces, bueno, sí, eh, yo llegué y eh, había mmm, ahí ahora no me sale no me sale la palabra lo que utilizan los albañiles para ir andamios, andamios gracias. Vale. Sí, había, había andamios, entonces, bueno, pues eh, había zonas que era difícil difícil visitarlas, ¿no? Pues San Jeroni de Cotalba, creo que es un monasterio muy famoso porque allí desapareció durante la Guerra Civil, lógico, una de las custodias más impresionantes de España. Está la catedral de Toledo, donde hay una que es importante, pues estaba al, al mismo nivel, y de Santiago de Compostela, al mismo nivel que esas dos catedrales. Había una custodia de un, de un metro de altura y desapareció. Sí, y, sí. y es una de las custodias que se expuso que el España, el gobierno de España, la escogió para exponerla en Barcelona en 1929, en la Exposición Internacional de, ba de Barcelona. Era de San Cortalba y de Cotalba, esa custodia. Es lo que nos indica la importancia que tuvo ese monasterio con Por supuesto, todas sus sí, construcciones, sí, sí, sí, sí. que aún sigue en pie, está en manos todavía de una familia, ¿no? Sí, no, es, es... no es propiedad del gobierno, sino no, no, no, no, no es de una del familia gobierno. que eh, sigue abriéndolo al público, se puede visitar. Se puede visitar, y, pero no podemos llegar ahí de no. primera y entrar, no hay que pedir, hay que pedir cita, eh, te dirán los horarios de visita y bueno y por supuesto pagar pagar una entrada para poder, para poder visitarlo. Yo Pero... sé que antes había ciclos de música clásica y jazz en verano. A ver si que aprovecho en julio agosto que se metan en la página web de San Gerón y de Cotalba porque merece la pena sí, está estar muy bien en ese monasterio pues, contemplando eh, el paisaje, contemplando la arquitectura, mmm, conociendo un poco la historia de las letras valencianas y, por supuesto, escuchando música clásica o de jazz en sí, alguno sí, sí. de los ciclos que organizan. Si sí, es que todavía la familia propietaria de ese monasterio sigue organizando ciclos de conciertos con esto de la pandemia, que no sé cómo estará la situación. Yo no yo no eh, cuando lo estuve visitando no vi nada, no vi pu uh -huh. no vi publicidad y luego cuando estaba aquí completando un poco para para venir hoy al programa, tampoco, ¿Tampoco en la página visto? web eh, tampoco he visto nada. Pues igual que en Elche, las fiestas también la pandemia nos quita muchas cosas, no vamos a tener fiestas, eh, como años anteriores, vamos a tener algo alternativo, ya veremos. A qué. ver qué es lo alternativo. <risa> sí. Bien, pues Monasterio de San Giovanni de Cotalba, merece la pena visitarlo, sobre todo porque todavía queda mucho por, por admirar de sí, sí, sí, eh, elementos sí, sí. arquitectónicos. Sí, Yo animo, y en serio, eh, sinceramente, no es porque a mí me apasione eh, bueno, la Edad Media o la historia, ¿no? Pero eh, animo a que la gente entre en la página web. Y, lo, y la, le eche un ojo, porque yo creo que en cuanto le eches un ojo te vas a animar a ir a, a, ir a visitarlo o, a hacer, o a hacer la ruta completa. Seguro, si tú lo dices, seguro, Nacho. Bien, eh, una vez, si podemos entrar a, al convento, en, hay que entrar y luego eh, continuar. ¿No? Luego, en, ahí justo en el monasterio, empieza el, el, el, la desviación que, que evita que hagamos los 80 kilómetros, que ah, convierte sí. el sendero en vez de en 80, en 60. Claro, pero puede... dejamos ahora la localidad de, de Yuchent, porque Yuchen. el, el, el ¿Qué enlace nombre. ¿Qué nombres, no? Es, ¿Yuchen? ¿Yuchen? Lucen, Lucente, creo que es en castellano, no sé. Vete a saber, eh, Yuchent. Eh, pero vienes de Alfahuir, eh, te sí. vas a Yuchent. Eh, qué bonitos los nombres, cómo, cómo fue tierra conquistada por los cristianos, claro. tierra musulmana conquistada Hombre, por ahora, ahora los cristianos. Hombre, ahora os contaré... Y, y, y los monasterios que construyeron, es decir, evidentemente era un acto de fe de, y además necesario para sí, cristianizar. Sí, es, eso te, es, eh, no, pero no solo para cristianizar, sino para eh, los monarcas, en, en muchas ocasiones les daban un poder a, a los monasterios. Eh, no solo para no solo para crist eh, cristianizar no, para a la población a sí, no no pero también de defensa ¿Ah? que sirvieran de defensa y al, al ofrecer una defensa eh, permitían que el el territorio eh, al que pertenecía, el, eh, al que pertenecía sí. o el ter eh, sí, el territorio al que pertenecía o al revés el monasterio eh, se repoblara porque la gente al sentirse más segura pues ya empezaban a colonizar eh, la, la zona uh -huh. eh, porque tenían un sitio donde si se, si se producía un ataque podrían, podían resguardarse, ¿no? Entonces, uh -huh. también eso, servían para ir colonizando e ir avanzando en, en la cuestión de la reconquista. Uh -huh. Claro, eran puntos donde partían grandes ciudades para poder construir eh, ciudades. Eh. Sí, para desarrollar eh, los pueblos cristianos. Sí, eh, y bueno, pues salimos, salimos del monasterio por uh -huh. yo recomiendo hacer la, la ruta la ruta larga. Y eh, poco a poco vamos pasando Vamos pe pasando pequeñas pequeñas localidades. Aquí empieza el sendero a estar mejor, mejor señalizado, lo cual no nos va a evitar que llevemos o sistema de posicionamiento global o mapa Pero bueno, está mejor está mejor señalizado eh, ...y vamos, hace, vamos ascendiendo... La Sierra, ...la Sierra del Buscarro... ...la Sierra mm. del Buscarro hace... ...creo que fue hace dos o tres años... ...tuvo un incendio... Mm. Eh, ...aquí, bueno, quería hacer un poco... ...por mi... Uh -huh. eh, esta, ...se está regenerando muy bien... ...se está regenerando muy bien... ...pero... Eh, ...no sé, desde aquí... ...decir a la gente que por favor... ...se lleve mucho cuidado con las colillas... ...con, con las quemas de rastrojos... Eh, con el tema del fuego, porque pensamos, o bueno, mucha gente piensa que pegamos fuego, se pega fuego al monte, eh, se incendia y dentro de 20 años pues, la cosa va a estar como si no hubiera pasado nada. Es, es un error. Hay, aún hay, gente, aún hay mucha gente que, que piensa eso. No, no, es, no es solo que pasan 20 o 25 años y la cosa vuelve a estar como si nada. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que cada vez que se produce un incendio se, se pierde suelo. Y cada suelo, que, cada, cada capa que perdemos o cada estrato que perdemos eh, vamos dificultando cada vez más la posibilidad de que la vegetación colonice porque el suelo se va como estrechando claro. y llegando a la zona de roca y en la zona de roca las plantas no, no enraizan o ¿no? si enraizan son eh, plantas muy, muy pequeñitas. no Has explicado muy bien a lo que nos conduce la pobreza de un suelo vegetal, Justo. a la desertización, a que esto sea un desierto de rocas o de arena. Claro. Lamentable. La, claro. Hay que sacudir conciencias cada vez que vengas, Nacho. Sí. Hay que llevar mucho cuidado porque podemos disfrutar de toda la naturaleza y de todo lo que la naturaleza ha engullido, lo que ha protegido, lo que encierra o lo que ha conservado. Pero si somos descerebrados y no tenemos cuidado... En tirar esa colilla encendida o dejar cristales que también sí, pueden ser. Cualquiera, yo cuando estudiaba la, de la lista gallos, La lista es de... inmensa, ¿verdad? De poder provocar un incendio. Sí, la lista es inmensa. La lista es inmensa. Hay cosas que son hasta, hasta impactantes, eh, cosas que puede, de cosas y, y, y, y gente. ¿Y por qué? Y motivos por los que se sí. pega fuego al monte, sí, sí, es, es alucinante. Sí. No me digas, dime algo así que no sorprenda que... que en definitiva, que esto nos, nos enseña que a, que no, a que no debemos dejar absolutamente nada. No, no, no, no es, solo, no es solo eso, no es solo restos que se, que se deterioran o que no se deterioran como el vidrio y que a través de, sí. eh, digamos, como una lupa puede, puede pegar fuego. Pero hay otras cuestiones como para tratar de despistar a, la, a, los, cuerpos, a los cuerpos de seguridad del Estado eh, y que se vayan a proteger el área del, del incendio, no solo los bomberos, porque junto con los bomberos eh, tiene que ir la Guardia Civil para evitar accesos, para claro, apoyar claro. en lo que pueda, ¿no? Pues para concentrar a los cuerpos de seguridad del Estado en ese punto y que descuiden, inevitablemente, que descuiden otras, yeah. otras zonas eh, si llega... Eh, de, de, de... Pero estás hablando de los pirómanos. No, pero no. es que una cosa es un pirómano. Pirómanos hay muy pocos. Eh, pirómanos hay muy, muy pocos. ¿no? no. Con todos los incendios que se producen, esto tendría que estar lleno de, de, de gente con problemas mentales. ¿no? Ya, y no son más, así. la mayoría imprudencias. son imprudencias y... Eh, cosas que se nos van de las manos y e intenciona eh, y echas ya. intencionadamente ya, no a veces es, no si es pirómano. Una... un pirómano. un pirómano, es no, no, una lo hace, persona que claro hace... ya tú estás hablando de que cualquier descuido eh, nos puede costar muy caro sí no pero no solo cualquier descuido muchas veces se hace muchas veces se hace intencionadamente pues, pues ya te digo pues para el hijos de droga para descuidar ah, a la policía ah eso es de lo que me estabas hablando claro claro no sabía claro. de lo que me estabas hablando o sea, <ríe> Que, to ¿Que los narcotraficantes están escogiendo los bosques y los valles inaccesibles claro, para esconder al hijos de droga? No, no, no, no, no para esconder, pero si yo traigo un cargamento por el mar ah. eh, y la policía está fuego en sus posiciones, en pego, claro, para... ah. la, eh, llevo, llevo a, a, ah. a los cuerpos de seguridad para que perimetren la zona y no pueda, no pueda haber riesgo, Para la gente. Es cierto, es cierto. Ese es un ejemplo. Me has preguntado un ejemplo claro, así que claro. impacte. Pues ese, ese puede ser uno. Eh, pero en fin, luego hay otras cosas, hay otras cosas como que? para ganar, ganar, ganar pastos, que es algo muy común en Galicia yeah. y en Asturias. Pero, eh, ah, en fin, ya te digo que cuando yo estudiaba la lista es. Inmensa. La lista es, pues imaginaros, en un 12 de tamaño de ordenador, pues folio y medio. Y cada línea una. Una cosa, imagínate lo, lo que cabe en esa, en esa lista de, de posibles causas, no solo de pirómanos. Bien. Cuando decimos que si es un rayo, eso pasa en contadas, en Madre contadas mía, ocasiones. O sea, que no solo están los descuidos, sino también están las organizaciones criminales, que se las saben todas y que pueden prender sí, fuego sí, sí, es, a es, cualquier es, valle. Es... Que, por cierto, en esta ruta que, estamos, que, que todavía estamos en alfa Uir, todavía no hemos salido <risa> del monasterio de San Gerani. En esta ruta hay parques, está, gracias a su belleza, ¿está declarada parque natural lo, el, la zona donde ya estamos? No, en está, está, está declarada, eh, eh, tiene una figura de protección eh, como la del Club de Galván, que ah, es, más, es más local. municipal. Sí, paraje de, de, en varios sitios, sobre todo uh -huh. entre Yuchent y Barge, uh -huh. eh, sí, que hay, sí que hay tres zonas que sí que están declaradas uh -huh. eh, paraje, paraje natural. ¿no? Vale, pues llegamos a Yushén, ya llegamos, ¿no? Hemos llegado. Sí, bueno, pasamos, pasamos la sierra, que como además, aunque ha sufrido un incendio y recurrentemente sufre incendios, eh, pero como es una zona de la Comunidad Valenciana donde, donde más llueve, que es la zona del Golfo de Valencia y norte de Alicante, pues se está regenerando bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos esa sierra, que es muy bonita. Me he dejado el castillo de Vilella, lo siento. No puede ser. Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas que en su momento hablamos eh, de un libro La Montaña Azul, ¿Sí? ¿vale? Pues eh, y del caudillo y del caudillo morisco a las RAC. pues toda esta era zona de, ¿Su zona? Su, eh, toda esta era su zona desde desde Alcoy. ¿Mm? desde bueno los valles del norte del norte de Alicante y el, hasta y el aquí. castillo de Vilella que era El para castillo él. de Vilella era un castillo que promovió que promovió Jaime I uh -huh. para controlar para controlar sus las correrías de Alas Rack por la zona. Sí, yeah. y luego una vez que que a Alas Rack se le controló, que es, es, es, es muy interesante su historia, también es muy interesante, animo a que la gente si quiere le, si no sabe qué leer, pues que uh -huh. le eche un una leída a la montaña azul donde cuentan su historia uh -huh. y eh, bueno, eh, pues cuando una vez que se le, una vez que se le venció el... el castillo fue abandonado fue pero, vencido, ¿no? sí, sí, pero, la, pero las, las ruinas del castillo están ahí uh -huh. hay un pequeño sendero eh, ¿pero con... la montaña azul cuenta cómo terminó su vida? cuenta no, no desde que nace sino sí, no, desde que ya es caudillo de toda, de toda esta zona Sí, cuenta, y... cuenta... Cuenta cómo sus se le Sí, sus luchas contra... Sus luchas contra Jaume sí. I. Pero abandonó España, tuvo que abandonar España. No, no, no. Murió aquí, fue ejecutado. Vale, hemos hecho el spoiler. La Montaña Azul. Sí, no, pero. Es pero... Que lo, sabemos cómo terminaron los musulmanes. Claro, eh, claro. Los caudillos. <risa> bueno, eh, bueno, pues eh, eh, pasamos el castillo Nacho, de. Tenemos Yuchen. cinco minutos y no Vale, lo bueno, pues dedicar paramos, paramos en Yuchen. Venga, vamos paramos a dedicarle los últimos cinco minutos a. ¿Qué monasterio hay en Yuchent? Pues en Yuchen está. Eh, el convento del Corpus Christi. Ah, claro, hablamos de, de Corpus Christi. El convento Por... del Corpus Christi, que también se construyó en 1422, durante la guerra de, la, de sucesión, eh, fue destruido, y lo que vamos a encontrar ahora, sobre todo son, eh, aunque queda alguna, algún resto, pero son sobre todo cos, eh, construcciones del siglo XVIII. Yo cuando estuve allí, como ya os he, os he comentado hace, al principio, eh, iba, iba rápido y aparte de ir rápido, es que ese día que yo pasé por allí el convento estaba, el convento estaba cerrado. Pero ese convento es de, de la Generalitat Valenciana. Ese convento es de la, de la Generalitat Valenciana. Y ese convento, en ese convento es importante porque eh, son muchas las construcciones que hay en el convento, como cómo está está siendo restaurado, por tanto. Está, es, sí, se encuentra, se, encuentra en, se encuentra en buenas, se encuentra en bon, en buenas condiciones. Eh, no, el, el convento, el monasterio que tú dices es, es el de Santa María de Valdigna, que sí que son ah, vale. muchas, que es el, el que nos ah, vamos vale. a vale, no, no, ese es que la, vamos... la próxima, sí, la... el <risa> próximo mes. No, pero en Lucent este, este convento o este monasterio llegó a ser universidad. Este convento, eh, no, no, vale. no, no, no, no. O sea, no, que está no. dedicado al Corpus Christi. Sí. ¿Y por qué? Eh, porque a, algún milagro que hubo de, del Corpus, eso, seguro, eso de, eso seguro. De... seguro. En, en alguna batalla. Porque, claro, todos están dedicados sí, cuando claro, San, San Jerónimo es porque el monarca de entonces, que no sé si sería Jaume I o Jaume II era ya un segundo le sí. diría al abad que acompañaba porque siempre había un religioso que acompañaba a los reyes en sus incursiones contra los moriscos sí, y le diría que eh, sí, todas esas tierras son para construir un monasterio eh, claro de promoverlo a subieron favor de subieron eh, subieron varios Varios monjes a, que ya tenían el sitio visto claro, y todo eso, claro, claro. subieron a Viñón. Es que hemos vuelto a San no sí. pero subieron a Viñón a pedir autorización al Papa para que eh, autorizara, el, claro. autorizara el, el monasterio. El, el, la construcción del, del monasterio. monasterio allí. Y en ¿no? Yushent está pasando lo mismo. Supongo que en Yushent el monasterio se dedicó al Corpus Christi. Christi. Sí. Por, por algún milagro que hubo en, con la custodia. Eh, creo recordar que los militares, eh, cuando estaban, todos rezaban y a todos los capitanes se les daba el cuerpo de Cristo. Sí, claro. El sacerdote, antes de, de iniciar una batalla, el sacerdote, eh, ante el inicio inminente de la batalla contra los musulmanes, lo que hizo fue envolver las custodias en un paño y esconderlas. Y cuando terminó la batalla, que fue victoriosa para los cristianos, fue a recuperar las custodias y las vio eh, como el, el paño que, donde había sido envuelta las custodias estaba bañado en sangre. De ahí se dice el milagro de los corporales y de ahí <risa> creo que Yushen construyó o eh, promovió, promovió el monasterio. El monasterio. A, el al, el, la iglesia, perdón, la iglesia al Corpus Christi y después ya sí, eh, fue es que ampliada con monasterios, con prioratos y, y supongo que con el devenir de, de la historia del monasterio, que acabaría, como todos los monasterios que vamos a visitar, en la desamortización de Mendizabat justo, del siglo XIX. Justo. Eh, no, solo, no solo el convento del Corpus Christi, eh, Yuchedente es un municipio que eh, hay que de dedicarle por lo, ah, menos, claro. por lo menos un día, ¿no? hacerlo corriendo como, como lo hice yo. ¿no? Eh, porque tiene un par, de, un par de fortalezas que hay que visitar, eh, restos de... de Los, eh, bueno, iba a decir restos de peones camineros, no eso estaría fatalmente <risa> dicho, ¿no? Pero restos de edificaciones que utilizaban los, los peones camineros para el mantenimiento ah, de, para el mantenimiento de los, de los, caminos. De los caminos de las vías, eh, hornos de cal, en fin, es una es una localidad con con mucha historia. Y además, además Si hemos tenido tiempo en Gandía, eh, donde uh -huh. sí que podemos conseguir mucha información de, de lo que está comentando, de Alastrak, del caudillo, uh -huh. del caudillo ar, eh, árabe, pues, eh, bueno, Yuchente es uno de los sitios, de los puntos clave, donde si hemos recogido esa información, tanto en Gandía o, o a través de Internet, o del libro que os he comentado, pues eh, podemos podemos sacar más información todavía y disfrutar más la visita uh -huh. de, lo que, de lo que lo estamos haciendo. Pues, Nacho, hemos llegado a las 10 de la mañana. Eh, tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores eh, que nos siguen por la señal de tele. Nos hemos quedado en la Iglesia del Corpus, que fue monumento nacional declarada hace poco. Sí, Todo efectivamente. Hay que decirlo, Por su gran belleza e importancia. Y no tenemos, eh, ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino de la ruta de los no, monasterios. No, por eso, por eso lo que... Duchesne, he comentado. hay que visitarla como Alzawir y todo esto es una ruta de los monasterios de 82 kilómetros que se puede hacer a pie, en bicicleta o en coche. En bicicleta, no, eh, no. En, en bicicleta podrías, podrías buscar caminos alternativos, pero, pero no. el sendero, este sendero en bicicleta no se puede hacer porque sí. el tramo por la, por la Sierra del Buscarro es para bici, es impracticable. Pues hay que tener también mucho cuidado, eh, pero se puede hacer en familia, ¿no?, este tramo. Se puede hacer en familia reduciendo la longitud de las etapas, por supuesto que se puede hacer en familia. O sea, llevando precaución rica. en el tema de que hay mucho tramo por asfalto, mucho cruce de carretera uh -huh. eh, y todo eso, llevando mucho cuidado sí que se puede hacer en familia. Bien, ¿sí? el próximo mes seguiremos. El próximo seguiremos. mes, sí. Como... Todavía nos quedan, ¿cuántos monasterios? El de la Santa tres. María, que es la va Sí, nos queda Santa María de Valdigna, el convento de Huesvives y el monasterio de La Murta. La Murta. Mm. Eh, por cierto, en el diario El País salió un reportaje dedicado a La Murta, que es el Mirto, eh, dedicado a, a Isabel la Católica. que ah. no es cierto, no es cierto que, <risa> que fuera poco aseada, se cuidaba y mucho, sí. porque han aparecido, bueno, han aparecido, sí, en la Biblioteca Nacional, no sé en qué biblioteca pero eh, todos los documentos que guardaba uno de sus criados y en ser? esos documentos eh, la reina Isabel la Católica se aseaba y mucho sí, hombre, llevaba si ponemos... mucho cuidado y una de las de, de los um, aceites o desodorantes que utilizaba era agua de murta Ya, ya, Así ya, ya, que ya. llegaremos a, a la iglesia de, o al monasterio de la Murca. Ya el monasterio, cómo... que queda poco, queda poco de él, pero eh, oh, bueno, tiene una de las torres es... Una de las torres no, la, la torre, torre que tiene es muy... Seguro muy que sola. la torre de defensa para que los monjes en el siglo XV no fueran secuestrados por los berberiscos, por los piratas. Nacho, en conclusión, como estamos en el año berlanguiano, yo creo que si hacen una película... Eh, Luis García Berlanga sobre los moros y cristianos. Seguro que tú eres moro y yo cristiana. Probablemente. Te encanta, te apasiona las historias. Sí, sí, de los... a, mí, a, mí, a mí la, eh, la, ocupación, la ocupación árabe de la, de la península es una época de la historia de, ¿Te te apasiona? de este país que me encanta. Pues a mí me apasiona la historia de cómo los caballeros que acompañaron a los reyes cristianos ocuparon las tierras. Me apasiona también. Mira, voy a recomendar un libro. Hago una cuña aquí. <ríe> ya, vale. La Loba de al -Andalus. Vale, es, pues es que no... un libro bastante más grande que La montaña azul pero eh, La loba del ándalus es, un, es de loba. los libros que yo he leído de mis preferidos ¿Habla de alguna mujer? Claro, la protagonista es una mujer pero, pero, pero hay, hay, no, es, no se ¿Musulmana? centra en ella ¿Musulmana? Sí, sí, sí ¿Cómo sí. no? Es que a ti te gusta <risa> los moros y cristianos <risa> A ti los moros y yo cristiana Pues muchas gracias Nacho Redondo A vosotros por iniciarnos en esta ruta de peregrinaje que nos encanta, así que el próximo mes de julio te espero porque tenemos tres monasterios de los que hablar. Vale, perfecto. A ver si nos da tiempo. A ver si es cierto. 101.4 Teleelch marca.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 Entonces, els será U del municipio mes de España. Els verde y neta. UT els. de els. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será I. whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será I. what will be, will be. When I was just a child in school, I asked my teacher, What should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. He said, I Whatever will be, will be. The future's not ours to see. He said, I What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. He said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see será será What will be will be One la niña pregunte Oye mamita yo qué seré? Seré muy rica, seré feliz y ella me contó Qué Será, será, será lo que debe ser, la vida te lo dirá, que será, será, what will be, will be, que será, será, what will be, will be.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 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana Y comenzamos aquí como todos los lunes Nuestra tertulia deportiva Con Paco Gómez Muy buenos días Paco Hola Ros, buenos días Y con José Antonio González Muy buenos días José Antonio Muy buenos días Ros A ver, un poco alto Ahora está Muy bien, bien. Eh, bien, pues la pasada semana, eh, no sé vosotros, pero vivimos, y así lo vamos a calificar, un acontecimiento que seguro va a quedar reflejado en las crónicas de la historia del Elche Club de Fútbol. Nino, la retirada de Nino, un gran referente en el mundo del deporte, al que eh, Paco Gómez le pusiste mote en 1999, el cañonero de Vera, y ahora en 2021… Eh, con la retirada, con, ha colgado las botas, uh -huh. ¿con qué apodo se puede ir? Bueno, yo creo que con el apodo que le pusimos hace ya un par de años, la leyenda, ¿no? porque las leyendas normalmente suelen bautizarse cuando alguien eh, o cuelga las botas o por desgracia ya no está con nosotros, uh -huh. pero es que nosotros desde que Nino consiguió que el Elche ascendiese a segunda A y ahora estemos donde estamos, entendíamos que era ya una leyenda en activo, que teníamos el privilegio de estar viviendo a un futbolista ya leyenda en activo. Por eso empezamos a llamarle la leyenda, como en el año, bien has dicho, 98, cuando irrumpió, le pusimos el cañonero de Vera. Y, y Paco, eh, tú que tienes memoria y que has estado con él todo este tiempo, eh, ¿cómo vino a Leche? ¿Vino porque lo desecharon en otros clubes? ¿Cómo llegó Nino a Leche? Ni no estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, que no es poca cosa. Él estaba en Vera, allí jugando pues, con el equipo de su pueblo, y un ojeador del Real Madrid pues, le echó el ojo, lo llevaron a Madrid y allí estuvo bueno, pues, un par de años en las categorías inferiores. Pero, eh, por lo que sea, pues, lo desecharon eh, y se volvió a Vera. Y un directivo del Elche, Joaquín Fernández eh, mano derecha de Diego Quiles en varias etapas, eh, le echó el ojo y le dijo a un exfutbolista, a Pedro Pablo, le dijo, oye, vete a ver este chaval, dice no te voy a decir ni el nombre de quién es, vete a ver este partido del Vera y tú me dices qué jugador te ha gustado. En el descanso le llamó y le dijo, oye, el pequeñito este, es ese es seguro. <risa> y así lo ficharon. ¿Y en el Elche ha estado siempre o también lo han descartado? Sí, en el Elche ha estado eh, en dos etapas porque diez años estuvo fuera, eh, te cuento. Cuando vino a el Elche estuvo muy poquito en el filial, en el licitano. entonces el Che B, empezó a llamar la atención y a los 18 años ya debutó con el Elche. Estuvo hasta el año 2005, estuvo seis temporadas, donde temporada tras temporada, por más que le trajeran a jugadores de fuste y de categoría, él siempre acababa jugando y acababa siendo el máximo goleador, hasta que en 2006... Fue traspasado al Levante. Él estaba loco por jugar en primera división con el Elche, pero veía que temporada tras temporada el Elche solo aspiraba a salvarse en segunda y llegó la oferta del Levante se fue al Levante. Ha sido el único club donde no, ha, donde no ha dejado huella. Solo estuvo un año, allí jugó poco y lo fichó el Tenerife. En Tenerife es ídolo, estuvo cinco temporadas, en una de ellas fue el Pichichi con 29 goles, ascendió a primera división, tuvo también descensos y del Tenerife... Pasó a Osasuna de Pamplona otros cinco años donde también es ídolo. La verdad es que han sido eh, los 11 años en los que no ha estado en Elche. Imagínate, en 11 años no ha estado en Elche, ya ha acabado siendo el máximo goleador de la historia en los eh, 11 años que ha estado en el Elche, pero si hubiera estado los 23 en Elche, bueno, se si hubiera salido, ¿no? literalmente. Aún así, aún no habiendo estado más de una década en Elche, eh, ...es el jugador con más partidos en la historia del Elche... ...y el máximo goleador en la historia pues, del Elche. Pues oyendo a Paco... ...en este breve resumen de la carrera deportiva de Nino... Eh, ...José Antonio, tú estuviste en su rueda de prensa... ...¿se definió bien cuando dijo esto? Nino siempre ha sido un superviviente... ...es decir que siempre me lo tengo que currar... ...nadie me ha regalado nada... ...y voy a seguir por ahí... Creo que tengo muchos motivos para... ...para seguir disfrutando del fútbol... ...para seguir disfrutando de mi familia... ...de mis amigos la ciudad, de todo lo que me ha rodeado durante todos estos años que no he podido. ¿Te quedas con ese calificativo? Él mismo se definió como un superviviente. Es que es un superviviente del fútbol, eh, Ros, hay que tener en cuenta que es un jugador, lo ha dicho Paco muchas veces, probablemente es el futbolista más rentable del fútbol español, porque a lo largo de su extensa carrera, 23 temporadas, solo ha tenido una lesión grave, le ocurrió, le ocurrió en Pamplona, una lesión importante de rodilla, que aquella temporada lo dejó en el dique seco, sin poder jugar, además el equipo rojillo descendió a segunda división, Le pasó ya con 33 años y como él mismo reconoce, incluso se llegó a plantear la posibilidad de dejar el fútbol debido a su edad y a la importancia de esa lesión pero se operó y, y, le, y se quedó muy bien y ahí está la prueba ¿no? después de todas las temporadas que, que vino y como bien ha dicho Paco, Nino es una leyenda del Elche del fútbol español es uno de los jugadores más importantes en la historia casi centenaria del Elche Club de Fútbol, es muy difícil encontrar en un club un jugador con tanta incidencia como la de Nino en el Elche porque ha marcado goles importantísimos, de no ser por Nino a saber dónde estaría ahora mismo el club eh, si echamos un, la vista un par de años a, atrás en la temporada de segunda división B con esos goles tan importantes en el playoff de ascenso a segunda contra el Sporting B, es un futbolista, ros irrepetible, yo creo que no vamos a ver nada igual eh, eh, en el futuro y, y es uno de los jugadores eh, en ese top, no jugadores más importantes en la historia del Elche como por, por ejemplo César Rodríguez, el propio Miguel Quirano, Juan Ángel eh, Romero desde luego de la historia contemporánea es el más importante de largo. Además, es uno de los héroes que eh, consiguió llevar a, al equipo ilicitano de segunda división B a primera. En la plantilla ya solo se quedan Gonzalo Verdú y Josan de cara a la próxima campaña y se retira con eh, casi 41 años, aunque los cumplió ya el pasado bueno. jueves. Eh, según explicó él en la rueda de prensa, eh, lo dijo claramente, ¿no? ha perdido ya la ilusión después de tanto tiempo. Yo creo que le ha pasado pues... mucha factura el no haber jugado durante la pasada temporada. ...y ya está... ...sí, lo, eh, lo has dicho... ...es uno de los cortes que, que he recuperado... ...de esa rueda de prensa... Eh, ...que es evidente que le habéis dado toda la difusión... ...habida y por haber... ...pero que en esta tertulia quería hacer una recuperación, ...porque él se ha definido... ...lo hemos definido como un superviviente... ...pero también se definió él mismo... ...como una persona muy competitiva... ...y lo dejó bien claro... ...se marcha porque su ilusión... ...ha terminado... ...yo soy una persona muy competitiva... Que me gusta estar en el terreno de juego, así lo he demostrado durante toda mi carrera deportiva. Y es cierto que, que como te digo, ha sido muy complicado y la ilusión se ha acabado, enteramente, así te lo digo. Igual que tenía una ilusión enorme hace 10 meses por seguir entrenando, seguir levantándome cada mañana para ir a entrenar con, con mis compañeros, a día de hoy no tengo ninguna ilusión de, de volver a jugar al fútbol porque eso es lo que me pide mi cabeza y mi, y mi corazón. Y, y quiero tanto esta profesión que sería faltarle el respeto a, a día de hoy. Creo que tengo que agradecer a dos o tres equipos que me han llamado para seguir eh, jugando a otro nivel, pero sinceramente creo que no estoy preparado para ello. Así que lo mejor para mí es, y para, y para el fútbol, es eso, no faltarle el respeto. Paco. Supongo que Nino entrenaría con esta canción. Sí, sí, porque eh, yo creo que esta canción motiva y Nino... A mí, para mí fue lo más duro escuchar en la rueda de prensa. Eh, que, es, es que, duro, se la, eh, que se es le había duro. acabado la ilusión. Exactamente. Yo, yo llevo escuchándole dos décadas y media que estaba con una ilusión tremenda hasta la temporada pasada, después del ascenso, siempre ha declarado que tiene una ilusión tremenda y que ese era el secreto de su extraordinaria longevidad. Pero, claro, escucharle que esa ilusión, el cuenta que se ha quedado a cero, eh, demuestra su gen competitivo. Él cuando ve que ya no tiene opciones, cuando ve que va a seguir un entrenador también muy querido, pero que no cuenta con él, pues dice, hasta aquí hemos llegado, ¿para qué voy a seguir arrastrándome? Yo creo que es un ejemplo de nobleza y de honestidad decir, porque él podría haber hecho otro contrato en cualquier otro equipo. Estoy seguro que algún equipo de segunda o de segunda B... Eh, como él ha reconocido le podría haber hecho un contrato no, él, él es sincero consigo mismo, yo, por eso es un ejemplo y por eso transmite los valores que, que he transmitido y bueno yo creo que lo ha hecho perfecto, eh, ha terminado cuando tenía que terminar, está claro que todos los futbolistas tienen fecha de caducidad y él la ha exprimido al máximo y bueno pues desde aquí yo creo que se merece todos los homenajes que está recibiendo. Y no solo es verdad es triste oírlo hablar cómo se termina la ilusión pero bueno eh... Eh, es ley no de se, vida, ¿eh? Claro, ni no se retira, además, eh, con un dinero que supongo que como persona eh, no, habrá desgaste, no, no lo habrá despilfarrado. Tiene dinero suficiente para, para que, una buena retirada, ¿no?, los yo, jugadores a esta edad. Yo creo que es de los poquitos, ¿eh?, poquitos futbolistas con la cabeza bien amueblada que cuando se retiran, no voy a decir que tenga la vida resuelta, pero casi, porque él, bueno, ha ganado dinero, pero no, no, ni mucho menos al nivel de las grandes estrellas, Pero él, él es hormiguita y él durante 23 años ha ido guardando, yo nunca le he visto con un supercochazo, cochazo, no le he visto despilfarrar, no lo has visto en ninguna fiesta tomando ninguna copa. No, he siempre ha sido un hombre de familia que ha vivido por y, por, por y para el fútbol y lo digo porque eh, sobre todo muchos futbolistas viven eh, al límite de lo que gastan, ganan mucho dinero pero viven... A ese nivel, ¿no? incluso por encima del nivel porque piensan que esto va a durar siempre cuando eres joven nunca te das cuenta de que la carrera del fútbol se acaba pronto y muchos futbolistas, bueno yo conozco legión de futbolistas que acaban o arruinados o que terminan arruinándose al cabo de los poquísimos años, ¿no? entonces bueno yo creo que el caso de Nino evidentemente no va a ser porque es un futbolista que sobre todo como persona sabe muy bien lo que le ha costado, su, su apellido fíjate, su segundo apellido es Modesto O sea que ya refleja la, la, la humildad que siempre ha tenido Y por eso es tan grande Porque es un futbolista que nunca ha sacado pecho Todo lo contrario Y que se lo ha currado desde pequeñito Pues ponemos esta canción de Cantares De Serrat Porque viene muy al pelo Camino sobre la mar Nunca la gloria Yo, viene muy al pelo porque Nino, fíjate cómo comenzó su rueda de prensa, con estas palabras. Me retiro de lo que más quiero, que es el, el fútbol, pero bueno, yo creo que todo llega, todo pasa. Todo, todo llega, todo, todo pasa. pasa sí, Algo sí, sí. parecido a lo que Serrat nos canta sí, es en ese bello poema, en el que dice que no se persigue la gloria. ¿Crees que Nino nunca ha perseguido la gloria? Totalmente. ¿Con ese, ¿Lo creéis, eh, José Antonio? Sí, la verdad es que, es que es un jugador modelo. Como bien ha explicado Paco, ha sido un profesional de principio a fin y la verdad es que en el Elche cualquier cosa que podamos decir de él se queda corta porque... Es que ha sido un futbolista fundamental para entender lo que es el Elche hoy, es hoy día, ¿no? Y ahora, pues bueno, es responsabilidad también nuestra de que los más pequeños, los que no han visto jugar a Nino, pues entiendan la, la magnitud y la trascendencia en el club ilicitano de este jugador. Eh, ...que ha marcado una época... ...hablábamos antes de los goles... ...en el play de ascenso a segunda división... Eh, ...contra el Sporting B... ...el gol en la final contra el Villarreal... ...en la ida, en el Martínez Valero... ...pero es que hace unos meses también fue determinante... ...en el campeonato en segunda división... ...siendo el futbolista con más partidos... ...y anotando en las semifinales el único tanto... ...el que le dio el pase a la final al Elche... ...contra el Girona... ...marcó en la Romareda contra el Zaragoza... ...así que es que es un futbolista... ...como hemos dicho, irrepetible, importantísimo... Y cualquier homenaje, cualquier palabra que se pueda decir se va a quedar corta. El club la verdad es que montó durante la semana pasada pues, con la rueda de prensa, también con los diferentes homenajes que se le van a hacer. Por ejemplo, a la puerta número 7 del Estadio Martínez Valero se le va a poner su nombre. Pero es que todo lo que se pueda hacer se va a quedar corto. A mí me gustaría destacar que ha habido dos ninos en el Elche, el de la primera etapa que era su irrupción, el Nino con hambre, el Nino eh, súper introvertido, el Nino que futbolísticamente estaba fresco y era el mejor Nino, rapidísimo, bueno, lo tenía todo, por eso, eh, sin embargo, el Elche ahí no consiguió grandes metas y sin embargo el Nino que ha venido tras la lesión grave a los 33 años de Pamplona, que venía decíamos, para retirarse el ocaso de su carrera, por la puerta grande, vuelve y tal, ese Nino es el que de verdad le ha dado al Elche los triunfos, le dio el ascenso a segunda y el ascenso a primera división, no solo él, los compañeros, pero es que él fue fundamental en ambos, entonces lo difícil es ver cuando un jugador ya biológicamente su reloj va para atrás, o sea, cada vez es menos fuerte, menos rápido, conforme te vas haciendo mayor, y más en un delantero, que normalmente los delanteros ninguno aguanta más de 35 años. Él ha llegado a los 41, a los 41 jugando y además siendo eh, un jugador fundamental en sus participaciones. Eso es lo que me uh -huh. quería destacar. Claro. El la raza, la raza que ha tenido en su madurez, que eh, no es fácil. Claro, lo que estáis diciendo eh, estáis definiendo eh, una palabra y es que oh, eh, es que Nino se ha dejado la piel en el Totalmente. en el juego, en el Elche Club de Fútbol. ¿Y qué pensáis vosotros de la afición? Porque mira lo que dijo Nino también, bueno, lo sabéis, en, en la rueda de prensa, sobre cómo se siente él, o cómo, mejor dicho, se siente su corazón. Creo que el corazón ahora mismo lo tengo eh, en un momento eh, bestial, porque bueno, creo que son sensaciones... Eh, tristes pero a ver espectaculares creo que jamás pensé que iba a lograr conseguir tantas cosas pero sobre todo una cosa o varias, como es el respeto y el cariño de todo el mundo, así que todo lo que he podido hacer lo he dado al máximo, me he comprometido siempre en todo lo que he podido Él lo ha dado al máximo la afición supongo que es una locura lo que ha despertado la retirada de Nino, ¿no? Sí, es... Como esta canción Efectivamente, una locura Yo creo que El aficionado sabía que este día iba a llegar Lo que pasa es que se resistía a que llegase ¿no? Pero yo creo que ha quedado todo perfecto Se retira habiendo conseguido su último sueño Que era ascender con el Eche a Primera División Seguramente, Seguramente no Seguro le hubiera gustado jugar muchísimo más Pero bueno, es que la perfección no existe Y Nino tampoco la, la ha podido conseguir Pero yo creo que se marcha con todos los objetivos alcanzables siendo el récord man de, primera, de segunda división en partidos y en goles siendo el máximo goleador en la historia del Elche el que más partidos ha jugado estamos hablando que en el Elche en casi 100 años de historia ha jugado como bien decía José Antonio la flor y nata del fútbol español Que jugado un tal César Rodríguez ha jugado un tal Juan Ángel Romero ha jugado un tal Miguel Quirán Lezcano, Marcial, Asensi estamos hablando de jugadorazos que seguramente... Eh, han sido mejores que Nino en cuanto a calidad técnica individual o han llegado más lejos, han sido internacionales, han jugado en primera, pero Nino, su rendimiento ha sido tan espectacular que efectivamente está en el Olimpo, en ese podium de grandes jugadores del Checo de Fútbol. Pues Paco, tú no estuviste en la rueda de prensa, estuvo José Antonio. ¿Cómo que no estuve ¿Ah, sí, yo? ¿Estuviste? ¿Cómo ah, no voy a estar persona. yo en vale. la despedida? de una leyenda. Vale, por vale. favor, entonces, entonces quien no estuvo fue José Antonio. Sí, sí, también. Hombre, por lo lo... los dos, pues sí, ah, Estamos vale. siempre los dos en los momentos vale, buenos vale. y en los malos. ¿no? Vale, vale, vale. Me alegro, me alegro porque entonces, porque entonces vosotros eh, salís en este corte de voz porque vosotros le aplaudisteis. Claro, y, claro, que sí. Y Nino y Nino no pudo, no pudo contener el llanto y eso que dijo no. que venía preparado para mm. no llorar, pero fue imposible.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 Fue muy emocionante, rol, La verdad es que a mí se me puso la, la piel de gallina porque ese momento que incide justo con su primera intervención, él empieza explicando pues, eso, que es un momento especial porque ya es su retirada y es justo en, en el tramo ya final de la primera intervención cuando él se emociona y toda la sala de prensa pues, empieza a romper en, en aplausos. La verdad es que estaba prácticamente abarrotada. Por parte de sus compañeros acudieron otros hombres importantes como también el capitán Gonzalo Verdú, Fidel, Josan y hubieran acudido muchos más de no ser porque la plantilla estaba de, de vacaciones. Eh, la verdad es que eh, él mismo lo dijo, eh, Nino, he eh, echado un vistazo línea por línea a, a los que estáis aquí en la sala de prensa y todos, a todos prácticamente os conozco porque sois amigos. ¿no? Entonces, en definitiva, fue un momento muy, muy especial, muy emocionante y, y la verdad es que es, fue un privilegio vivirlo desde allí. Yo, yo solo, solo quería apuntar una cosa. No recuerdo ni un futbolista en la historia del Elche, y llevo 32 años siguiéndolo, que no le hayamos hecho una sola crítica. Es que a Nino no le recuerdo ni una crítica no solo de esta casa, de ningún medio de comunicación. Eh, me estaba acordando ahora mientras hablaba José Antonio mira que ha habido buenos futbolistas que han hecho temporadones pero siempre ha habido un momento de bajón de crítica. Es que a Nino no le recuerdo ni una crítica de nadie en todos los años que ha estado en el Elche Club de Fútbol. Mira que eso es difícil ¿eh? Eso es eh, conseguir ser perfecto. Pues eh, lo ha conseguido. En ese sentido no recuerdo ni una crítica, ni un mal partido ni un mal gesto eh, nada, o sea es que no le puedo criticar nada en todo este tiempo y jamás he leído ni he escuchado ni una crítica de otros compañeros de medios de comunicación. Eso solo lo ha conseguido en el Elche, ni no. Bueno, pues esto es lo que se vivió la semana pasada, Paco. Eso significa que en el a todo gol de sí. hoy... ¿Podrás tener a Nino? No, o... no, no, cerramos con él el lunes que viene. Ah, claro, lo reservas para irte de vacaciones sí, y decirle, ahí está, uno sí, de los grandes. Y además le haremos un homenaje pues, con todas las imágenes de su vida, de sus goles, de todo. Eh, es que no es la primera vez, yo creo que con Nino habré cerrado muchas temporadas, porque siempre me gusta cerrar el a todo gol con alguien de peso. Y este año, evidentemente, el jugador eh, insignia de oro y diamantes, además de la, de la insignia que le ha dado el club, Pues es, es Nino. Entonces vamos a cerrar con él y esta noche vamos a tener al segundo capitán, a Gonzalo Verdú, también un peso pesado del vestuario, que ya se queda como primer capitán, hereda uh -huh. eh, esa, eh, esa capitanía como primer espada. Y bueno, Gonzalo Verdú también, que es un hombre que llegó en segunda B, solo uh -huh. queda él, Nino y Josan, pues eh, ha, ha vivido los éxitos más recientes de la entidad blanquiverde. En cuatro años, dos ascensos, y momentos maravillosos. Así que hoy, penúltimo a todo gol ya de la temporada con Gonzalo Verdú, y el lunes que viene cerramos con, con Nino, que estará aquí en nuestros estudios. Gonzalo Verdú, quien recoge el testigo sí, así de es, Nino. Sí, así es. Y José Antonio, seguro que a Nino le gusta oír estas cosas. Hubo... También éxitos, aparte del Elche Club de Fútbol, este fin de semana para el deporte ilicitano Pues sí, hemos tenido partidos muy importantes. Por ejemplo, dos alegrías, una tristeza. Empezamos por las dos alegrías. El Elche femenino de Quique Cano venció en la ida del playoff de ascenso a la segunda división, a la Liga Reto-Iberdrola, 5-0 en casa contra el equipo canario. La garita queda a la vuelta que se jugará el próximo fin de semana y, desde luego, la renta es importantísima, ese 5-0. Así que queda ya solo un pasito para ascender a segunda división después de la gran temporada de las chicas de Quiquecano en baloncesto. El club, el club baloncesto ilicitano venció en la final también por el ascenso a la Liga EVA, 67-60. Ganó en la ida en la UMH al Alginet. Y ayer domingo, el partido fuera de casa, la vuelta, se saldó con un empate a 67. Así que el club baloncesto ilicitano, que sube a la Liga EVE y además... Como campeón de Primera Nacional. Y la tristeza la tuvimos el sábado por la tarde en el Pabellón Esperanza Las porque en fútbol sala el Clínica Blasco Juventud Delge de Antonio Ordóñez perdió en casa en la final por el ascenso 5-7 contra el equipo gallego Marín Futsal. Así que mucho ánimo a las Verdes porque tienen otra oportunidad más, en este caso en el playout de Primera División. El equipo ilicitano se enfrenta a un rival de Primera División. A todo nada, también a un partido, eh, queda todavía por definir dónde se va a jugar, así que toca levantarse rápido porque todavía hay opciones después de la gran temporada que han llevado a cabo de subir a primera división, algo que te sería también histórico aquí en Elche. Pues sí, eh, y, todo, y queda el ejemplo de Nino, él se marcha pero queda, se queda como referente a todos los jugadores y jugadoras que tomen ejemplo de lo que es eh, el sacrificio y la competitividad y la supervivencia en el mundo del fútbol. El ánimo y la ilusión es lo que empuja. Paco, gracias. A ti, Ross. José Antonio, gracias. Y vamos a terminar con, eh, con eh, las gracias también a Nino. Se las vamos a dar como él las dio a su Elche. Para mí, Elche y el Elche Club de Fútbol es mi vida. Así que no puedo decir mucho más. Y no lo digo de boca para fuera Lo digo lo que siento. Siempre lo he dicho. Así que es, es la realidad y no vendo humo. Eh, jamás se lo he hecho en ningún momento.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 Mucho el mucho el chez, fueras como un campeón, los domingos la guinchada te lloré con emoción, mucho el mucho el che, si pierdas la moral, mucho el mucho el hay que volver otra vez a la final, mucho el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 ¡Hay que volver otra vez a la final! 101.4 Tele-Elch Radio Marca Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo?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 ...de Alicante 205. 101.4 tele -Elch, Radio Marca. Bien, después de la textulia deportiva... ...continuamos la ronda de noticias... ...y lo hacemos repasando la actualidad... ...en la jornada de este lunes 14 de junio... ...y para eso tenemos a Salvador Campello. ...muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Eh, tenemos sí? datos, datos importantes que dar... ...y es que estamos ya alcanzando un ritmo de vacunación en Elche... ...de unas 20.000 dosis a la semana... ...la semana pasada aquí... Eh, Carlos de Gregorio, Carlos de Gregorio decía, decía que habíamos alcanzado... ...las 120.000 personas con la primera dosis... ...ahora en este momento ya hemos alcanzado... ...las 142.000 personas con al menos una dosis... ...y se espera que esta semana... ...en la que ya se empieza a llamar... ...a los menores de 45 años... Eh, ...se alcance cuando acabe la semana... ...unas 160.000 dosis... ...con lo cual sí. estamos yendo a un ritmo bastante rápido... ...y todo pese a que... ...como sabemos... Ya se han quitado ya ciertas restricciones y por tanto están subiendo algunos datos como la grasa de incidencia o números hospitalizadas están subiendo. Esperemos los datos que nos ofrecerán durante esta mañana de cómo ha ido el mañana. fin de semana. Ah, va, sí. Eso, sobre todo también sí, sí. de sanciones de cómo ha ido el fin de semana en este sábado y domingo ya sin toque de queda con el ocio nocturno abierto y con las fiestas de selectividad. En la página de sucesos hemos visto que siguen cayendo palmeras por Picudo. El Picudo está presente en Elche, en, es una plaga que ha estado silenciada durante los últimos meses porque apenas ha habido casos, pero después de la semana pasada de detectarse uno en el mismo corazón de Elche temíamos que hubiesen llegado el Picudo porque para llegar a la orieta pues tiene que haber entrado por algún lado de la ciudad, pues ya hemos descubierto por dónde porque ha caído una palmera en la rotonda de... Eh, Ahí se me ha ido el nombre. Federico García Lorca, con José Farcorta, y al mismo tiempo con el Puente de Barrachina, en, en esa rotonda donde está la Granada, ahora que inauguró Ríos de Levante, pues ahí cayó una palmera por las rachas de viento que no fueron fuertes del pasado sábado. Apenas superamos los 55 kilómetros por hora, pero una palmera pues cayó a tierra y cuando llegaron los bomberos comprobaron que estaba llena de larvas incluso esa palmera. Madre mía, pues hay que, hay que volver a preguntar a la Concejalía de Parques y Jardines qué se está haciendo con el control de la, de la plaga del Picudo Rojo. Es lo que le vamos a preguntar hoy a Carlos González y también al edil del Palmeral, a Héctor Díez, quienes están ahora mismo en el Alter porque están ahí visitando las obras de mantenimiento. También eh, la Concejal de Medio Ambiente, Esther Díez, tendrá algo que decir. Le preguntaremos porque hoy se presenta un estudio sobre la calidad del aire. Y por cierto. Pablo Ruz va a dar su primera rueda de prensa después de las acusaciones que el alcalde vertió sobre él el pasado miércoles en el debate del estado del municipio en el que aseguró que cuando era concejal había firmado hasta 470 facturas por a, a, a, un quien, asesor, a un asesor ¿no? del Partido Popular. Pues Salva, muchas gracias porque hay que hacer muchas preguntas y tenemos a Esther Pascual al otro lado del hilo telefónico porque hay que preguntarle qué está ocurriendo en las residencias también de las personas mayores. Gracias a la una, volvemos con más información. A la una, más información. Y también esta noche con todas las imágenes en... A nuestro las nueve y media ¿no? en Telenit. <ríe> en nuestro informativo Telenit. Nosotros continuamos esta ronda de noticias yéndonos a esas residencias de mayores, porque la pasada semana, Esther Pascual, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie, ¿qué tal? Antes que nada, decirle a la audiencia que la pasada semana la plataforma estatal donde ustedes están eh, incluidos de asociaciones que trabajan por la dignidad y el bienestar de las personas mayores en residencias, pues eh, exigía en una nota de prensa a los gobiernos autonómicos eh, que supriman las limitaciones, las restricciones en los centros eh, de mayores, porque consideran ustedes que son restricciones o limitaciones pues inhumanas, ilegales y salvajes, y sobre todo ahora, que la situación no es tan mala como antes y ustedes no entienden por qué eh, solamente se dejan en comunidades autónomas como la nuestra tres horas a la semana eh, de visitas y, y las eh, salidas también están limitadas. Temen, temen que, que haya algo detrás de estas restricciones y es que, les impidan a ustedes, a los familiares, el acceso a las eh, habitaciones individuales, a las zonas comunes, para ver o comprobar eh, en qué condiciones se está dando el servicio ahora eh, que ha pasado eh, lo peor de la, de la pandemia. Y por eso también en ese comunicado exigen a la Fiscalía que intervenga y que eh, investigue si se están vulnerando los derechos de estas personas mayores Pues bien, Esther Pascual, esto era en la plataforma estatal, en, la, en Elche, ¿se están eh, limitando? ¿Qué limitaciones son las que se están imponiendo a ustedes, a los familiares de las personas que están en residencias? Pues bien, Rosmaris, sí. Efectivamente, como tú has estado comentando, la cuestión está en que la normativa no es clara. La normativa, eh, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, lo que hizo el 8 de abril, que es la última normativa que hay sobre salidas y visitas, era un momento bastante diferente también al que tenemos ahora, que estamos ya casi a mediados de junio, mañana es quinta, muy diferente, se estaba iniciando la vacunación, entonces, eh, aún así, ya lo dejaron impreciso en ese momento, simplemente dijeron que las visitas y, y salidas se realizarían con normalidad, no hay ninguna normalidad, porque tú no puedes dejar eso tan abierto, y además imponer, porque claro, Es muy fácil decir, señores de residencias, pueden eh, los familiares, hay visitas con normalidad y salidas con normalidad. Y cada residencia ha hecho su normalidad. Y no hay ninguna normalidad, pero es que no solo eso, Rosmarie. Además, para poder entrar al centro, al centro residencial, han puesto unas limitaciones muy duras. Con mamparas, con distancia de dos metros. Claro, como no se puede, solo se puede entrar a zonas comunes, no se puede entrar a habitaciones ni a otras distancias han preparado alguna estancia y hay cupos. Entonces, eh, por ejemplo, aquí hay dos residencias en el que, por ejemplo, las de Domuzdí, donde los fines de semana no hay visitas, porque eso es otra cosa que tampoco ha arreglado Mónica Otra, que son las ratios. Con el mismo personal que teníamos, que eso ya era una locura, con una eh, normativa tan amplia que de, ella dice, claro, te pasa a ti la patata caliente, residencia, con normalidad, pero ¿cómo voy a hacer esa normalidad? Si me estás poniendo... Una vigilancia de cada persona que entra. Con gel hidroalcohólico. Tengo que ir a por la persona mayor, traerla. Claro, se necesita personal. Las residencias no están poniendo personal, salvo alguna excepción, para super extra, porque se tienen que gastar más dinerito para supervisar esas visitas. Entonces, en la práctica, pues los fines de semana, por ejemplo, es cuando más gente puede ir a visitar a sus familias porque es cuando más gente no trabaja. Pues no hay visitas. En el, en, en Domus Bialdiu y Domus carro. No se pueden ir los fines de semana. Entonces, pues no hay ninguna normalidad. Por eso, eh, desde la plataforma estatal y desde la recién constituida coordinadora de Comunidad Valenciana de COVA, donde también está varias y Escazado que es la otra asociación de, de la provincia de Alicante, pues nos hemos quejado. Y, como tú bien dices, queremos que Fiscalía actúe porque no estamos en condiciones de que sea tan restrictivo. Mm. Esto en cuanto a las visitas eh, a estos dos eh, geriátricos de Elche, pero hay más geriátricos, las visitas también uh -huh. están eh, restringidas eh, durante la semana. ¿Solamente les dan a ustedes en Elche tres horas a la semana para visitar a sus mayores? No, no, es que no, no son tres horas. Es que mm, hay, a ver, eh, es totalmente dispar. En, en domo, eh, o sea, eh, no hay tres horas para visitar, por ejemplo, en... En las dos vías hay solo una hora por la mañana concretada y una por la tarde y en función de la, de la demanda que haya ellos organizan. A lo mejor no puedes verle dos veces. En, en otra residencia de Villarreal, donde también eh, tenemos personas integrantes de, de la coordinadora, en esa, en esa residencia solo le ven un, una vez a la semana. Es que lo hacen en función de los residentes que tengan, de las peticiones que haya Y de lo que ellos puedan organizar, pero hay una o sea, si les están en toda la comunidad valenciana les están pudiendo ver de una a dos veces por uh -huh. semana, unos 30-45 minutos. Y en por acá. ejemplo, en la residencia de Altabizder, sí. que está muy, muy mal a nivel de infraestructura, y estamos muy, muy enfadados con Consellería, porque no ha realizado ninguna de las obras prometidas, por ejemplo, en cuanto a visitas están mejor, eh, y, tam y el fin de semana, en algunos casos sí que se, que se están habilitando. Vale, luego, en Asilo la desconozco porque es que la Madre Superiora bien. es bastante prudente a la hora de, de comentar cómo tiene bien organizado, pero con el número de residentes bien. que tiene el personal que tiene, con las medidas que Mónica Oltra pone, porque ella dice, sí, normalidad, pero ojo, que cuando entre... Lo tienes que organizar de esta manera. Entonces, ¿qué normalidad? ¿De qué normalidad estamos hablando? No hay eh, ninguna normalidad. Por lo que no, está... no nos podemos acercar claro. a ellos o sea, Porque eh, es cualquier otra persona que esté vacunada de 80 años, que no esté en residencia y que tiene esa normalidad y por estar en una residencia parece que esté en una cárcel, Rosmar, y que tiene las mismas o menos visitas que tiene un preso. Que no puede ser, es que no tiene sentido. Ustedes se quejan, evidentemente, que esas medidas son salvajes, que ellos en vez de estar en residencias parece que están en prisiones por esas restricciones, pero por lo que ha comentado Esther, parece que ustedes consideran que detrás de esas restricciones está la falta de personal. Pero, sin duda, eh, sin duda. Y entonces, ¿qué consideran? Es que en la nota de prensa también dejaban entrever que esas restricciones también eran para impedir el acceso a los familiares a las, a las eh, habitaciones individuales o a las zonas... Claro, donde es que ellos están así mucho más cómodos pero, porque no, nosotros pero, no, no momento, tenemos Esther, acceso. Pero no tienen ustedes acceso, en Elche no hay acceso, no pueden ustedes En ningún entrar... sitio de la comunidad valenciana no puedes entrar a las habitaciones, no puedes observar la calidad del, preci del, pre del servicio que se está prestando, no lo puedes comprobar, no puedes comprobar eh, si de verdad las ratios de personal eh, se están cumpliendo no podéis comprobar nada hay un hermetismo, es un búnker como decíamos en la nota de prensa, es un búnker cerrado y para ellos es cómodo y como las inspecciones son tan escasas de hecho Mónica Oltra, como has visto del viernes a domingo en diferentes medios ha contestado a la demanda porque la hacemos nosotros y también la hace la patronal de residencias ha contestado y ha dicho que no va a cambiar de momento nada no va a flexibilizar nada que ya siguen sus trece, eh, sigue cerrado, y entonces inspecciones son insuficientes, controles insuficientes y todo insuficiente. Es que estamos muy disgustados. Por eso ha sido la creación de esta, de esta coordinadora, porque queremos que se siente con nosotros y queremos que de verdad todas esas cosas eh, eh, que ya denunciábamos antes de la pandemia, esa degradación de las condiciones de vida que padecen nuestros mayores, tiene que cambiar, y se tiene que sentar con nosotros y tenemos que cambiar el modelo, porque no podemos seguir así, porque no puede ser que nuestros mayores tengan la calidad de vida que tienen ahora mismo. Mañana mismo es el día mundial de, de, de, de la toma de conciencia con el maltrato a los mayores. Eh, esto tiene que cambiar, Rosemary, esto tiene que cambiar. No puede ser que en otras sociedades los mayores estén muchísimo más valorados en las orientales, sobre todo, y, y asiáticas, y aquí estén tan infravalorados. No, no, no se puede seguir. Por eso esta entrevista la enmarcamos dentro de ese Día Mundial eh, contra el maltrato de las personas mayores. Eh, son muchos los mensajes que estamos escuchando de que el modelo de atención a las personas mayores tiene que cambiar. Y además es urgente por lo que hemos visto en la pandemia y por lo que se nos viene encima. La población envejece, Esther. Eh, una última pregunta. Eh, hay estudios que reflejan que los eh, residentes que han sido inoculados con la vacuna Pfizer, o con, creo que la Pfizer concretamente, sí que han generado anticuerpos. ¿Esto no le vale a la consellería para abrir un poco la mano y suavizar las restricciones como está pasando con la desescalada con el resto de la población? Pues parece que no le vale, ¿no? Y se lo hemos dicho en redes, lo hemos dicho en diferentes escritos dirigidos a ellos. Se ha transmitido a las direcciones de las residencias, pero no, no es suficiente para, para ellos que esos informes médicos avalen los buenos resultados de, de la vacunación, porque se está demostrando que, que es realmente efectiva. Bueno, lo estamos viendo todos. Como ha bajado la incidencia, encima en Comunidad de Valenciana tenemos unos resultados muy buenos en comparación con otras comunidades autónomas. Sí. Pero no. Bien. Seguimos con, con confinamientos, con nuevos ingresos. Hay personas mayores vacunadas con dos dosis que cuando ingresan a una residencia son diez días aislados pero sin piedad, sin, sin nada. Es que ni el secretario autonómico se, se ruboriza ni nada. Sí, sí, sí, diez días aislados. Eso es brutal, Rosemary. O sea, en las circunstancias que estamos ahora, eso no puede ser. No puede ser que estén inactivos y, como tú bien dices, con esos resultados, que no de verdad cambien el sentido de, de sus decisiones y que no lo dejen abierto, no lo pueden dejar abierto a las residencias, No puedes vanagloriarte de que hay normalidad cuando no hay ninguna normalidad porque tampoco ellos pueden organizar una mayor normalidad con los medios que tienen. Pues porque sí. como no les obligan a tener más, y esto está todo mercantilizado, porque se si abrió la puerta de par en para los fondos de inversión y a las multinacionales, ellos están ahí a sus canchas. Y Generalita no está haciendo nada. Entonces, esto no puede seguir así. Y nosotros no vamos a parar. O sea, vamos a seguir hasta el final. Eh, la pandemia podrá seguir o no seguir, esperemos que mejore pero el, el negocio residencial no puede continuar. Pues nos quedamos con ese mensaje. Con o sin pandemia, ustedes van a continuar luchando por la dignidad de, las, de nuestros mayores en residencias. Gracias, Esther Pascual, por ese trabajo. Gracias a vosotros siempre. Buen día. 101.4 Teleelch Radio Marca Ferroque y la llave, jardines para vivirlos. Generador luz 139 euros. Rollo Manguera, jardín 15 metros 675. Barbacoa, carbón 2995. Téspeta artificial 7 milímetros, rollo de 1 por 5 metros 2195. Jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroque y la llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería la llave.com. Pues cuando son las 10 y 53 minutos de la mañana, nosotros cerramos ya esa ronda de noticias con la información del tiempo. La información meteorológica, así si vamos, si esta semana las temperaturas seguirán subiendo. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy bueno, buen día. Comenzamos una semana marcada por el calor y una relativa inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, cielos despejados, polvo sahariano, el que estamos teniendo, y temperaturas nocturnas propias de una noche tropical. En la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, prácticamente no han bajado de los 22 grados, 21 en Santa Pola o 23 en Tabarca. De momento, para hoy, estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados. Por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente este... ...y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer... ...máximas que en la ciudad van a rondar los 30 grados... ...y en el sur del Candael se rozaremos los 31 grados... ...mañana martes alternancia de nubes y claros... ...el protagonista el viento moderado de Levante... ...temperaturas sin cambios significativos... ...máximas en torno a los 30 grados mínimas... ...que de nuevo durante esta madrugada no bajarán de los 22 grados... ...el miércoles jornada de transición comenzará a formarse... una. Agua de aire frío, situada al oeste de la península, de momento parece que no nos vaya a afectar de lleno, jueves a primera hora o durante la madrugada alguna precipitación de carácter débil, temperaturas a la baja en torno a los 28 grados viernes, jornada marcada por el paso de abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota temperaturas que van a rondar los 27 grados 101.4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 Pues quedan ya dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. La glorieta pone el punto final a su programa que comenzó a las 9 de la mañana con música y también con esa ruta de los monasterios que acabamos de estrenar en el día de hoy y que continuaremos el próximo mes con Nacho Redondo, uno de nuestros colaboradores y miembro de la Asociación Nacional de Eje Revistas dedicado a dar a divulgar las rutas para senderismo más importantes de nuestro país. Hoy nos hemos quedado con la ruta de los monasterios de Gandía a Alfira. Dos monasterios, su historia la hemos repasado y nos hemos quedado pues, eh, a punto de iniciar la ruta a Simac de la Bailina. Eso será, como decimos, el próximo mes, en julio, ya en verano. Nosotros hemos continuado también con la Tejulia deportiva dedicada a Nino por su retirada del fútbol y como jugador de fútbol. Y hemos terminado con la ronda de noticias y con una entrevista a la portavoz de la asociación que trabaja por la dignidad y el bienestar de las personas mayores en residencias. Nosotros nos vamos eh, con la música de Beyoncé a otra parte al programa Entre Amigos con, Roca, con Rosa Lucas, que ya está preparada para realizar su programa desde las 11 hasta la 1 del mediodía. Después vienen los servicios informativos y después nuestro compañero Paco Gómez con El en Hasta mañana.